Con el peso específico de, de Sergio Hernández y con Creo más pergamino. Creo que lo más, lo, la frase que más escuché en estos cuatro días en Río de Janeiro por parte de... había un equipo de Puerto Rico. Había un equipo de... Había gente de Puerto Rico que estaba ahí. Sí. No un equipo, pero había este, gente de Puerto sí, Rico. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, decía... Todo lo que comienza con Felo Rivera, comienza bien y termina mal. <risa> fue la frase... Sí, Ya me imagino hasta quién te lo debe haber dicho. Fue la frase que más escuché... Mira todo arreglado con él y si él te dice que día soleado pues coge un paraguas paraguas y sale con el paraguas porque algo no va a funcionar no sé este, no, no, no, no era muy bueno el comentario Eduardo Tazano, ¿cómo te va? Matías Traversi Fabián Pérez te saludan. ¿cómo andás? ¿qué tal Matías? ¿qué tal Fabián? ¿cómo estás? muy bien ¿Cómo ¿todo está, bien? ¿corrientes? ¿buenos aires? ¿dónde estás? ¿en no, qué parte del mundo no, estás? En, corriente, corriente. en corrientes en corrientes en corrientes Este, trabajando Hola. como siempre, ¿no? ¿Eduardo? ¿Qué tenemos? Hola. Sí, ahí está. Te decía, trabajando como siempre. Sí, sí, estábamos. Hoy teníamos sesión acá, así que estamos acá. Bueno, bueno, bueno. Nosotros estamos molestando por el tema del baloncesto. Eh, vos como vicepresidente de la Asociación de Clubes y hombre fuerte del básquetbol de regatas, te queríamos preguntar por el tema de Interliga, que teníamos una, una, un comentario, un rumor, que hoy estaría eh, bastante stand-by, que estaría complicada la situación de jugar el torneo de Interliga, porque algunas cuestiones que por ahí se habían planteado en un primer momento, si bien las relaciones están muy bien con la gente de Brasil, en cuanto a la parte organizativa económica, hoy no estarían tan claras, ¿puede ser? Mira, la verdad es que yo eh, no, no, no, no pude hablar con Fabián y no estuve en la, en la asociación. Eh, estoy desconociendo completamente este tema, hasta donde yo sabía, eh, estaba bien encaminado, la fecha se estaba manejándose a 10 de abril... Y me quedé así que la verdad que disculpa que no quiero decir cosas que, que no son y que el bote más actualizado que yo en este, en este tema ahora. No, no, es simplemente un, una, digamos, un comentario que tenía y, y por eso te estaba molestando. ¿Cómo está el plantel? Porque tienen tres bajas. Este, importantes y en algún momento estuvieron eh, pensando, eh, en algún momento hablo de unos cuantos, unos cuantos días atrás, eh, mm. pensando en por ahí meter algún recambio. ¿Cómo está el tema hoy? Bueno, mira, eh, el, el, el último tema que vamos a hablar primero era el de Somerville, que tuvo una, una, un corrimiento, fractura mínima del tabique nasal y que afortunadamente ayer pudo tener sus minutos en cancha y bueno. Eh, le hicieron una máscara especial y eso nos alivió mucho porque ahí ya eran cuatro bajas, ¿no? Sí. De, así que él continúa, digamos, y juega. Y los otros tres, eh, viene bastante bien eh, este chico. Eh, Malara, Salles. Malara, Malara, Malara. Malara viene bastante bien, está entrenando más fuerte. Eh, y Salles y Landoni un poco más detenidos, pero bueno, nuestra aspiración es que esté el equipo completo para la fase final del torneo. Y, ...y bueno, se está trabajando duro en ese sentido... Así ...y que... de jugarse Interligas... ...en la fecha que se prevé... ...Eduardo... ...¿Regatas lo iría a jugar... Sí, eh, ...sin sí, sin tipo, ninguna duda ...porque más allá de... ...del tema de nuestro equipo... ...y nuestra realidad... ...y que estamos medio cortos de jugadores... ...nos parece... Eh, ...un torneo muy importante para... ...para los clubes argentinos... ...entonces si sí, sí. nosotros tenemos esta invitación... ...esta posibilidad más que nada este, pensando en el futuro dirigencialmente y en el presente eh, estuvimos hablando con Casalán y es un torneo que interesa eh, creo que, que sí no sin ninguna duda nosotros jugamos no pero irían con algún refuerzo eh, aunque no lleguen los los argentinos y vamos a ver vamos a ver eso vamos a ver la verdad que no es fácil eso no No hemos tenido experiencias tan buenas en los últimos tiempos, no sé si ustedes recuerdan... No, la de Washington fue, fue flojita en el último cuadrangular, ¿no? Claro, la, y no, y te acordás este, cuando fuimos el año pasado a Montevideo... Sí, también con el refuerzo que, de la Liga de las Américas... Que tuvimos un refuerzo que, que, que ya vino, vino lesionado, o sea, vino, yo creo que vino con un problema meniscal... Entonces estaba un poco temeroso con esas cosas ahora, y, y bueno por ahí preferimos darle rodaje a lo que tenemos y, y y no no arriesgar, de todas maneras este te digo no por ahí no nos encuentran un buen momento por esto que hablábamos de todas las lesiones eh, jugar en la Interliga pero decididamente sí lo vamos a jugar si pero, se hace pero a igual, pesar de a pesar de las bajas ayer fueron a corriente a ganaron. a la banda de visitante y le ganaron el olímpico o sea sí yo creo que están eh, respondiendo muy bien los chicos creo que A veces yo creo que eh, Nicolás, el técnico, está demostrando mucha versatilidad para el manejo y bueno, y creo que hay jugadores importantes que están respondiendo, así que bueno, todo eso hace un, un combo que, que, que es alentador. Lo que estamos tratando es de que no se lesione nadie más y que se recuperen estos chicos que faltan. Eduardo, sí. perdón la molestia, gracias por tu tiempo, te mandamos no, un saludo enorme. ¿eh? Te pido de disculpas por ese tema, la verdad que... No, no, todo te, bien, todo te... bien. Es complicado. ¿Listo? Dale, abrazo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Eduardo Tazano, vicepresidente segundo de la Asociación de Clubes, este, confirmando que no va a haber recambios, que el equipo se va a quedar como está uh -huh. y que, bueno, esperando la recuperación de Fernando Malara, eh, eh, Pini Salles, Fernando Salles y Andrés Landoni. Eh, tres bajas importantes sumada a la de.